Ay, mi vida, mi cielo, qué muñequito tienes, todo desnudito. Vamos a ponerle un abriguito. Uy, vida, qué bello pelón, dale. Mm, qué caliente tiene la cabeza. Ven, vamos a ponerle un sombrerito. Epa, qué regalito. ¿Y eso estaba para mí? Pero bueno, ¿sabes una cosa? A mí los regalos me gustan bien envueltos. Todo sirve con tal de que se ponga un condón. Convencerlo es difícil. Contagiarse es definitivo. ¿Seguro quieres placer? Que sea placer seguro. Así que...